Bueno, las 9.13 minutos, seguimos aquí en Kermes. Vamos a charlar con el director de Servicios Públicos y Transporte de la Municipalidad de Santa Rosa, Juan Funes. Eh, Juan, Pablo Cucharini te saluda, buen día, ¿cómo andás? Hola, Pablo, buen día, buen día a todos los oyentes. Bueno, eh, Juan, eh, queríamos tener una voz oficial del municipio para ver sí. cómo, cómo está funcionando el transporte público, porque, bueno, en el inicio el lunes, con el ciclo lectivo, hubo alguna queja, eh. va, varias, sí, la, varias sí, la, la, la verdad es que... A partir del lunes, que arrancó el ciclo lectivo en, en la ciudad de Santa Rosa, tuvimos inconveniente con, con la mayoría de la línea de, de, de los colectivos, ¿sí? mm. eh, sobre todo en la línea 1, eh, la línea 6, la línea 4 y la línea 3, si mal no recuerdo. ¿sí? También eh, fue también por el tema viste, de que ingresaron, no sé si ustedes estaban, sabían que ingresó al barrio Ara San Juan y al barrio Procrear. Sí. Bueno, y ahí tuvimos pre, eh, problemas con las frecuencias, ¿sí? Y bueno, también lo que lo que ocurrió durante toda la semana eh, fue que la empresa no cumplió con, con, con lo que dice en el contrato, que tiene que circular cuatro, cuatro colectivos eh, por cada línea, excepto la línea 8, que es un refuerzo de la línea 7, y la línea 5. ¿Y con cuántos micros lo hizo? Y lo hizo en su mayoría con tres colectivos serían. Ah, no es... en todas las líneas, ¿Qué? pero por lo menos en la línea 1, 3, 4 y 6, lo hizo con tres colectivos. Ah, Ahí o... estábamos contando con cinco colectivos menos en general en todas las líneas. ¿Esto la municipalidad intimó a la empresa? ¿Se resolvió? ¿Ahora está funcionando normalmente? ¿Cómo es el panorama? Sí, eh, ahora más o menos está funcionando un poco mejor, pero igual seguimos teniendo inconvenientes. Nosotros tenemos un grupo uh -huh. de inspectores que, que están continuamente en, en las paradas de colectivos, están en los barrios, y cada una hora me van mandando información de cómo viene funcionando. Seguimos igual teniendo inconvenientes, pero bueno, desde la municipalidad, desde el día que asumimos, que asumió Luciano, eh, siempre, siempre se pregonó para que el, para que el contrato eh, se cumpliera, eh, la municipalidad siempre le cumplió en regla, y bueno, eh, nosotros como autoridad de regulación lo que hicimos fue, fue intimarlo, ¿sí? O sea hacerle las la multas correspondientes. Ah, claro. Eh, ¿La frecuencia cada cuánto tiene que pasar? Eh... Cada 30 minutos la frecuencia. Ah, la frecuencia cada 30 minutos y no, sí. no está respetando eso. porque No, hay menos... no estaban respetando ah. eso porque al tener menos, menos colectivos en la calle eh, no llegan a, a cumplir con, con los horarios de los, de los, de los recorridos. Claro. Eh, ¿El acta de infracción que se labra, eso la municipalidad lo cobra? ¿La empresa tiene sí, alguna sí, posibilidad...? La... La, la, nosotros la hacemos como autoridad de regulación, la hacemos el, el, el acta ¿sí? Y después sigue su proceso administrativo a través de asuntos jurídicos Pero sí, la multa es en peso ah, ¿Y tiene un valor importante? Sí, sí tiene un valor importante, yo ahora no te puedo especificar el monto ¿sí? Porque al monto lo especificamos a través de, de, de la falta que ya ha tenido De la irregularidad que ya ha tenido Claro. Eh, y el municipio, decías que está cumpliendo en tiempo y forma con el contrato, digo, esto pagándole, subsidio... Sí, al menos, al menos desde el 10 de diciembre que asumió Luciano, eh, el municipio siempre le cumplió en tiempo y en forma, siempre se respetó de parte del municipio y eh, lo que está bueno aclarar es que desde nosotros, desde el municipio, siempre trabajamos para, para el vecino y para la vecina, para, para que todos los usuarios tengan un, un servicio de calidad. ¿Sí? ¿Sí? Y... Es por eso la, la, la acta es pertinente, porque si la municipalidad está cumpliendo, nosotros queremos que la empresa también cumpla con, con lo que dice en el contrato. Claro. Eh, aclarás recién que desde el 10 de diciembre en adelante, eh, ¿tenés sí. información de que eh, ha recibido el mismo trato en la gestión anterior? Digo, le han hecho multas, se las han cobrado, ¿hay información que puedas brindarnos de eso? Mira, nosotros desde el 10 de diciembre eh, actuamos con, con los inspectores en estar en la calle y en controlar eh, que la empresa cumpla el contrato. ¿Sí? Después de lo que pasó antes del 10 de diciembre, hay, si bien hay algunas multas, eh, pero bueno, yo hablo más que nada del 10 de diciembre en adelante. ¿sí? Mm, claro, información de lo que pasó antes no, no, no, no manejaste. No, sí, si bien manejamos información, pero eh, yo siempre me gusta hablar del 10 de diciembre en adelante. Ah. Está bien. Eh, sí. Juan eh, y en el Para día... no hablar viste siempre de, de, del tema de la de la herencia, recibida. Exactamente. Está sí, bien. Exactamente. Está bien, bueno. Pero sí. entiendo que eh, hay algo también que, que debe haber ocurrido que tal vez no, la gestión anterior no exigió el contrato como correspondía. Pero bueno, eh, no sí. lo querés decir. Eh, Juan, eh, te decía, eh, y cuando, le di, cuando le piden explicaciones eh, eh, informales o formales a, a los empresarios dueños de autobuses, ¿qué, qué, qué argumento dan eh, de que tienen menos micro, de que no cumplen con la frecuencia o no hay diálogo? No, sí, sí, diálogo siempre hay, siempre el diálogo es bueno. Pero más allá de que el diálogo sea bueno, eh, la idea nuestra es siempre, como teoría de regulación, es ir marcando la, las cosas que se están haciendo mal. Uh -huh. ¿Eh? sí, sí, siempre, sí. siempre esa es, es la idea de la dirección de, del municipio. claro Y, y ellos no, no, no, no dan ningún argumento, ningún fundamento de, de por qué tienen menos micros en la calle. Sí, porque tiene algunos micros rotos. Esa, ah. esa es la realidad. Ah, esa es la explicación. Está bien. Sí. Eh, sí. Cuando asumieron hubo reuniones para ver si autobuses continuaba o no continuaba porque los empresarios han dicho que no era rentable el servicio. Después eh, bajaron subsidios de Nación y bueno, también el aporte de la municipalidad mejoró. Eh, ¿Existe la posibilidad de que rescinda el contrato a la empresa, que se renegocie? ¿Cómo viene ese tema? No, nosotros hasta el 31 de diciembre se firmó un convenio, hasta el, perdón, hasta el 31 de marzo se firmó un convenio, después del 31 de marzo nos sentaremos de nuevo a charlar con la, con la empresa, pero siempre la idea de la municipalidad es que, el, es que la empresa cumpla con el contrato, pero que lo cumpla bien. Ah, claro, está bien. Eh, y decís que el, hasta el 31 de marzo está garantizado eh, las condiciones estas actuales. Sí, en realidad hasta el 31 de marzo hay un convenio firmado. Ah, está bien. Bueno, sí. y, y eso es la posibilidad de renovarlo de acá hasta que finalice la concesión. Claro, sí, sí. Siempre que, siempre que se cumpla bien, siempre la idea de la municipalidad siempre es que el servicio llegue de buena calidad al usuario, ¿sí? Mm. Nosotros lo que siempre queremos garantizar es que el vecino y la vecina tengan un servicio de calidad. Claro. Eh, Juan, ¿y cómo está funcionando el tema del transporte eh, y la accesibilidad? Eh, me refiero a la combi esa, porque hay varias quejas también. Eh, de, sí, de hay, un, hay una combi que sí. se dedica a buscar a todas las personas con problemas de discapacidad Sí. Eh, la busca en su domicilio y la lleva al, al, al lugar que, que la persona, que el vecino, que la vecina le indica, ¿sí? Uh -huh. eh, eso lo tienen que hacer 24 horas antes, tienen que llamar a un teléfono y, uh -huh. y lo, lo agenda. Nosotros lo que estamos, lo que estamos gestionando es que la empresa ponga otra, otra combi. Ah. Porque sabemos de que por ahí la demanda es, es grande. Claro, sí, una sola combi no. no sí, clases, una sola pero... combi. Claro. Uh -huh. Por ahí en el verano baja un poco. Bajo un poco la cantidad de gente, pero, pero bueno, la idea es gestionar otra combi para, bueno, como siempre, para, para brindarle otro, otro servicio a la, a la gente. Eh, bien, Juan, eh, queríamos tener la voz oficial ahí de la Municipalidad con el tema transporte público aquí en la Ciudad de Santa Rosa. No sé si querés completar con algo, sino gracias. Bueno, Pablo, muchas Gracias.